Benvinguts a un nou programa, un dissabte més, 1984. Un dissabte eh, que bueno, recordem que la setmana passada varen fer un mix d'un altre programa, però aquest dissabte tornem a la càrrega. I bueno, què més podem dir d'aquestes dues setmanes d'agòvio? Agòvio per diverses coses. No? Per una banda, a l'agòvio dels mitjans de comunicació, dels més merda, que com sempre ens han estat bombardatjant a l'unísono. Uh, tot lo que és la qüestió de, de la monarquia uh, i uh, estem fins al gorro la, la veritat és que pff, tot aquest bombardeig mediàtic que ens han fotut doncs això, fins al gorro fins al gorro de la monarquia fins al gorro dels mitjans de comunicació que tots uh, diuen exactament el mateix i que ens han estat bombardejant tots aquests dies amb tanta merda per altra banda eh... Uh, Avui tenim un programa carregat de Musiqueta, de Musiqueta Bona, i bé, començarem amb un tema de clash que se diu Spanish Bombs. And I Spanish Just yes, a killer If I need to Just a quitter boom, Oh my god, god I thought Spanish Just yes, yes, a killer If I need to Just a quitter Oh my god I thought Spanish Weeks At my disco casino The Peter Fighters Died up on the hill They sang the red flag They wore the black one After they died It was Mockingbird Hill Back from the buses No, there's in the past Spanish bones, yes, I feel like the needs of Com dèiem, el dissabte més, estem aquí, en Raül, en Jota, en Larry, i estarem comandant aquest, aquest 1984 d'aquesta setmana, dia 14. Si sí, un dia més, aquí, aquí dissabte, al Gaida, posarem un poquet de música, com li tota la gent, ja que comença un estiu un poquet calurós, Pues bueno, mover ese, moveremos el esqueleto y sacaremos todo ese sudor. Ah, sí, lo acabaremos, lo acabaremos de sudar, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Hola, j ¿cómo Hola, estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Jota. Buenos. Y también envía un saludo a un estiquetero, jefe en Fede. del programa. A un Fede, que hoy no, no, no puede no, no estar por aquí. Ya do dos programas de falta, le puse a mí una cregueta. La semana que... pasada serían tres, pero sí, bueno, sí. no me Bueno, però bueno, crec que té marge eh? sí, té sí, marge. Té, marge, té marge molt bé, molt bé de tota manera, la setmana que ve estarem tots una altra vegada complet uh, potser tindrem un programa una miqueta especial i per això també m'ha agradat començar amb aquest London Calling, amb aquest uh, Spanish Bombs uh, perquè també aquests dies a, a Catalunya sé que s'han estat uh, fent a alguns pobles, en aquest cas amb el Lleu i tal, un homenatge a, a la gent caiguda als, als morts provocats pels bombardejos de en aquest cas de, de nacionals a, a lo que és a, a aquests diferents pobles i en aquest cas a Malleu doncs Spanish Bombs va per tots aquests en homenatge Què més? Què tenim avui? Què m'ho fem això? Fem un, un mix o... Sí, fem un, un, mix, com a, no costa, fem un duelo o... Mm -hmm. Vinga va, va. Duelo de <laughs> Pues podem escoltar un grup amèric bastant recent això se diu NASA Space Universe. Sí. És un grup bastant pare, parescut, sempre dins parèntesis, de creixis Spirit que van en venir fa dos anys a Mallorca. No sé si vau recordar Sí, sí, sí, que ben record. I d'un rollo molt molt raro. Si no vaig malament també som de Nova York. Mm -hmm. I si vos pareix, els podem escoltar. Escoltarem el tema que se diu AM, BM. som -hi. banda, eh, Jota. Pues sí, son muy alocados, muy. Si ves vídeos por el YouTube, verás que no están muy bien. Tenían Spalmos, ¿no? No, sí, Son <risa> bastante alocados. Pero bueno, bueno, me gusta, no. me gusta este tipo de bandas, así que tiene sí, es, este tipo son de... Son nuevas, son bandas Sí, tienen este tipo de sonido así... No sé, me recuerda bandas de hardcore, de hardcore ahí en finales de los 80, principios de los 90, que eran muy carismáticos porque eh, iban jugando, ¿no?, entre guitarras y, y bajos, ¿no?, en planes estridentes y tal, como si estuvieras en un psiquiátrico. <risa> bueno, ¿tú has puesto algo moderno? Bueno, más moderno, o sea... Más o menos de un grupo moderno Pero con, con, ruido, o sea, con sonido bueno, así Bueno, uh, es del 2012 del es Ya, ya por eso te digo actual. Pero con sonido, por ejemplo, más o menos así Añejo, pero yo voy ahí con una banda Añeja y con sonido añejo muy bien, muy bien Una banda que se hace Bueno, se hace llamar y no sé si se siguen Haciendo llamar porque como hay bandas que desaparecieron Y otras que, por ejemplo, se han vuelto a juntar con el tiempo No sé si a lo mejor se han vuelto A juntar porque con esto de los festivales eh, mm. Rebellion fest de, ahí de Inglaterra y cosas que se montan por ahí, por, por Europa, a lo mejor se han vuelto a juntar y han coincidido con una, con un algún gran festival de estos, de punk no de la vieja ola de los 70 y 80 y bueno, ahora estoy hablando de una banda llamada The Mob y vamos a escuchar, dime No Room For You no, ok, No Room for You, exactamente, esa canción es además, es un culto. es de fiesta, es de borracho. Exactamente. Es para, tala, no, bueno, es para cuando va el bolinga. Pues ya que he visto que ibas con canciones así moviditas, pues vamos con otra más movidita. Venga, Demov, No Room for You. Demo, no run for you. Bueno, jo Can... yo he caros aquí de, de borrachuzos de feste tope. Hombre, típico de los ingleses. Es sí. que es, le gusta mucho la fiesta a los grupos punkis de, de esa granísla. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues en vez seguir en un valgo de los buitantes, porque ah, del otro... De del otro charco. charco. Vamos allí banda... a Estados Unidos, ¿no? Sí, por el centro, por el centro-sur xa ¿Qué, wow. ¿Qué, qué, qué va de duelo voy entra anclaos y, no, ¿y en americanos bueno no. más o menos hay un poco de todo no, un poco de todo tengo en mi principio por, por mí tenía pensado hacer una primera parte así grupos pues eso de la vieja ola británica y por segunda parte pues o española ah, vale. Vale. también bueno, de los 80 M'ho no anirem als Estats Units Vinga Com dèiem un grup de tets Són els Offenders sí. de, de Hardcore Un grup bastant mític Uu, uh, sí, a mi agrada molt I del seu segon L.E.P. Que, se, que se diu Lluita sense fi En les Strècgles Escoltarem el es, es tema Quina on anàvem En aquesta L.E.P. tema un poc diferent de lo que fan... Offenders, sí. O lo que fan normalment els Offenders, però bé, no per això. No, no, no. No, no deixa de ser... No, no deixa de, de ser desagradable. I la pues ara que... me comentaven per aquí que és un poc metalero el tema, sí, però eh, amb, un... amb aquests, aquests orgis té com un toc a ripar Ya. Y Yo ya sí, sí. que estaba en alguna misa satánica. Sí, sí, sí. Tipo de WhatsApp ya ja, también. Sí, sí, sí. Un, un, un pot de rimmillo o Kasubs, ¿no? También me ha Sí, también, también. Sí, sí, sí, sí, sí, un sí. poc en els principis sí. això. Exactament. Ah, a lo mejor después pondremos alguna canción d'Uka Ukasub que té un tema así para Hombre. recordarlos también, seguramente. Ahí le ah, ah, buscando a ver si encuentro ese disco que tengo por ahí guardado. Sí. Pero bueno, antes de eso vamos a escuchar a otra gran mítica banda de principio de los 80 de la escena punk inglesa que era los spell y sí, los expulsados y justamente es una banda que ahora pues me, me gustaría pues recordar quiénes quienes eran con una canción muy para mí una de las, una de las que tiene muy buenas y tal los expulsados son una banda de punk rock Primero formado en julio de 1981 en Leeds, Inglaterra. y La formación original constaba de Joe Ball, voz, una, una chica, Tim Ransett, guitarra, Craig Macca, McEboy, Mac, Mac eh, al bajo, y Rick Fox a los tambores. Después de dar conciertos en todo Leeds, la banda firmó un contrato discográfico con Riot City Records. Después de después de Rick Fox dio una cinta de demostración para el baterista de Vice Squad, uno de los principales partidos una de, su, de sus grupos principales influencias que tuvieron en esta banda, y se llevó a lanzar en un, tres pistas, jugador extendida, y una sola y una sola a la vez en el año 1982. Luego, al hacer esto, eh, yo eh, al hacer esto también en un programa de John Peel, sesión de la BBC Radio 1, en diciembre de 1982. Bola dejó en 1983 la banda y probó varios vocalistas femeninas de gira, con una, y, eh, Julie, y la grabación de dos canciones con otra, Penny, una novia de Bauhaus Square, el guitarrista de Dave Bateman. Antes de decidir continuar con otras tres piezas con Macboy. Eh, a ver qué me pierdo por aquí. Eh, teniendo sobre ella la voz, la nueva formación grabó cuatro canciones inéditas para un 12 pulgadas, el Waiting for Tomorrow antes de Radio City Records, tuvo problemas financieros y la división de la banda en mayo de 1984. McAvoy pasó a tocar el bajo de Underdogs. Fox tocó la batería para para la conexión de la, de, de la cruz y Tim Rashford colgó su guitarra. Tras, tras la publicación de un recuperatorio en 1999 en, eh, con el sello Captain Hoy, eh, Fox f, eh, puso la banda de nuevo juntos y la formación ori original eh, ensayó para para para irse eh, por caminos separados aún así eh, decidió reformar el grupo fox eh, y preguntó a becky lawrence el eh, cantante de otra banda que se había unido alrededor de ese tiempo que se llamaban los ladrones triciclo al frente de los expulsados y de nuevo en contacto con mac, eh, con mac que trajo con él a y el rápido principal de, de, de su otra banda de los corazones de los venenos o sea corazones venenos una banda que tenía por ahí hicieron un nuevo line line up de gira por varios eh, por varios años y fox ahora tocaba la, la batería con, con el sarampión bajo eh, bajo su alias el coronel que también cuestiona el punk fox eh, formando una especie de banda -punk, que se dice ahora y tal pues bueno esto era la historia pequeña que tenía esta banda que fue corta pero para mí fue espectacular porque eh, hay que recordar siempre que eh, por esa época bandas como esta pues dejaron un legado bastante bonito para ir escuchando pues lo que era el punk en los principios 80 y bueno lo que fue la, la eclosión del punk en inglaterra y tal Despeled pues, Dreamings, Dreaming. o sea, algo así como Soñando. eh so, no, sí, eh, esperando sus sueños o dependiendo de los sueños. Bueno. Despeled so Dreamings. Pele con Dreamings y bueno, vamos a escuchar algo más... comenta Raúl, sí. que la voz a su voz de esta cantante me suena mucho, es de una banda muy anarquista, muy política, que suena el Dirt. Ah, uh -huh. sí. Bueno, pues, simplemente que comentar y no... Sí, ara, me ara recordaba... siempre, pensaba... Siempre, siempre con, con, con las voces femeninas siempre ha habido similitudes... Bueno, a ver, y, también es sí. Mormo Yo qué sé, también el momento de Vice Squad también, Sí, ¿no? por eso sí, te digo, o sea, sí. este grupo tenía Influencias también de Vice Squad Y pues, se parecía sí. mucho a, a, a, Un poquito a la voz de Becky Bondas Pero bueno, es lo típico Que siempre las voces femeninas también ¿Te hacía... gusta el Bondage que te ha tenido eh, Becky? No, si, si te gusta el Bondage A mí a depende de quién A mí la Bondage me gusta, pero la bueno, tiene un margen ¿eh? La Bondage <ríe> tiene <un> margen <ríe> <ríe> No está mal que te aten un poco y... Sí, ah, no debería, bueno, ya. ser un poco sumiso, bueno, también. Bueno, <risa> uh... Depende de quién, oiga. Exactamente. <risa> Yo quiero elegir. Exacto. Bueno, Yo, me gusta siempre elegir en mi vida lo que quiero hacer. Ay, Hay quienes dije hasta mí. Sí, no, bueno. però no és una película d'Almodóvar, no. Eh, si és la película també està bé, eh? No, ah, anava no, pues te dic, no. Bondas, mm, bondas, que tenir un poc de humor sempre. Segirem amb una cosa totalment diferent, mm. ni d'Inglaterra ni dels Estats Units, sinó de Suècia una banda, bé, una banda un país que no sé que gitona bandes de punk i rock mm. and roll, perquè pareixen unes bandes que els ja tots són boníssimes I ara, bé, és una banda de Göteborg, Suècia, com Dem que són els Deskid System, una de banda crustera potentíssima, que a la seva primera època va tenir també de cantant uh, Thomas Tom Palimbers, cantant de Dirfier. Mm -hmm. En aquest LLP que m'apareia casar de re, de Deskid System, se diu Steve Mata, aquí ja no hi ha aquest cantant. I bé, podem escoltar el tercer tema de la primera que és el partitul Steve Mata com CLP o mi, llans. O bíger. Bueno, se nota que nos hemos ido al norte, al norte, ah. ¿eh? Sí, sí, muy nórdico esto. Uy, se nota es en los sonidos. Sí, no totalmente, para coger un poco de fresquito, ya que aquí está haciendo un poco de calorcito. Sí, sí, sí. <risa> bueno, a mí, bueno, sí, claro, todo calienta, ¿eh? lo que es que que rima esta cosa en después en a mil. Bueno, a mil. vamos a seguir poniendo muy chiquita para animar un poco este fin de semana poco caluroso. Y vamos a irnos con otra banda también De los 80, a mítica ver, a, ver, a ver, a ver, a ver Con los Angelicat Upsars Y Upstairs. vamos a escuchar una canción Que se hace llamar así como I wanna night hood Venga Angelicat Angelic Upsars era un gran clàssic també, eh? I ara tindrem un altre de gran clàssic Uau, també. Ho crec, ho crec. Doncs pues mira, ara quedarem per, per l'estat i pegarem el vot en el País Vasco i sense por dir-ho el temps per mi és un dels millors discos de punt que s'han editat mai a Espanya. Mm -hmm. Que és l'esplit de Rip en això d'escorbutó. A Zona Especial Norte que el títol fa referència a en plan que va fer José Barrio Nuevo quan mm -hmm. era ministre d'Interior. I sobre zona especial, no? Claro, el plan 100, que no té res a veure en el 100 xines, sinó <ríe> zona especial norte, que era un plan dissenyat per combatir ETA i per un plan molt, molt repressiu. Mm -hmm. això. Bé, i en triat de banda de, de, de, band de Escorbuto, que era una banda que, no, si no va malament, era de Santurce, mm -hmm. de, de Bilbao, i podem escoltar el tema dios, pàtria rei, que també ha estat tan de moda, Uy. per donar un poc més de pàtria, perquè la selecció espanyola i va triomfar així com a Tòquia. Sí, li van donar bé. I rei, perquè el que mos toca ara. Sí, perquè dios, mos, per mos donarà I dios, sí, sí, clar, clar. Bueno, diere un poc de zumo naranja, que és el que se merecia. Bueno. Ah, per cert, una bueno. anècdota d'això. Avui m'han contat que, no sé si es verà o no, a puntura, vosaltres me, me corregireu, Tenguen xerrant el despartit d'aí. En altres per aquí, en el nind de per aquí, quan els el majors li valen fer pau perquè no fagin una cosa, alerta que, vendran el gancho, que vendrà el maringancho o que vendrà l'home del saco i això. I de Holanda no. Diu, cuidado que si no te porta bé vendran els espanyols. <risa> perquè sabem que hi ha tradició que hi ha mal rollo a espanyols. poixote de d'españols. Ah, bueno. bueno, sí. Tópicos que se hacen bueno. sempre a los peques. Vamos, pues vamos a escorbuto. Ahí escorbuto. total pero lo que te voy a poner yo ahora va a ser mucho mejor que te va a recordar bueno, no, lo que o sea, es un habla, subidón habla bueno, bueno. Bueno, bueno, a, bueno, a bueno, ti por ejemplo bueno, bueno. de pequeño que te gustaba más los sugus o los lacasitos y Subo, subo, no. Los Sugus, ¿cómo? Bueno, hay una banda en Madrid que se llama Sugus. Es un, sí, no, es un yo, grupo de rock ¿Qué la casitos no...? A mí tampoco, o sea, yo no. tampoco... O sea, yo los Sugus los odiaba porque tenía un, a mí me daban un gusto. Aparte bueno, de que se, se, te llegaban, se Allí, pegaban... Se pegaban. Se pegaban. pegaban a, después, no sé, que como un poco aceitoso y pasaba de ellos. Yo era más de chicles. Y, y bueno, todo. pero tú no me has dado esta acción. Tú me has dicho los Sugus o no, los no, la exactamente, casitos. perfectamente. Y aparte, los la casitos no me gustaba el rollo que llevaban caramelo por fuera y chocolate por dentro un poco así... No sé O sea, ni uno ni el otro me gustaba a mí Pero, si te digo la verdad Hay un grupo que le gustaba mucho los lacasitos Ahí en el País Vasco Eran muy amigos de Scorbuto y tal Y de colores Y de colores, claro Había muchos lacasitos de colores en nuestros tiempos <risa> Que te hacía sentir unas cosas de puta madre Y ver las cosas bueno, de colores sí, ¿eh? Cómo no, estamos hablando de distorsión Con su canción, Lacasitos Lacasitos <risa> Es un dulce, está camuflado, tiene el SD concentrado, en redondo y no es cuadrado. Las tiendas están llenas de caras con ojeras, comprando latachitos pa' quedarse colgateras. Ya no hay solución, todo el mundo se comiendo enterado, comiendo latachitos te quedas colgado. La vasca se coloca con el trip y loca, y pasan de porros, jano y coca. Yo te digo lo que debes de hacer Vuelvo a fumar porros como hacías ayer Es mi fama mascota que Juana la loca Y métete un chute que sienta la pute Vené mucho, emborrachate Oh, ya sabes, si no sabes qué hacer con tu vida Como de un tripilla, como tripilla. <risas> Una buena canción ahí Recordando, eh, recordando Distorsión Canciones así en plan Ramoniana sí, divertida, <risas> Son eh, divertidas divertida, la, divertida. la verdad es que era un grupo Que la verdad es que a mí siempre me animaba mucho Las noches de las marchas <risas> <risas> Después Toda pondremos una esa. cosa peculiar también Va. de esta banda Pues mira, ahora yo también por hacer una aportación lo que tú has dado y te voy De bandas inglesa, inglesas dels 80, mm -hmm. he de fer una petita aportació, posarem a Desploited, ah, mira, que Però, bueno mira, del seu quart LP, mm -hmm. que és del 85 Horror Epic, un LP molt, molt timbalé, molt mm -hmm. timbal de tope, i escoltarem un tema, com no, sempre també, en aquella època el que escoltem nosaltres i s'ho diventa bastantes cançons dedicades a aquesta senyora que va morir l'any passat i escoltarem una magui de Desploited Vinga Bueno, pues escuchaba canciones de este disco Sí, sí, sí, sí uh, Un gran clásico, gran clásico Pues bueno, vamos a pasar con otro clásico También ¿Qué nos propones? Pues mira Escuchar un poco así como de gritos Gritos De una banda Muy buena, que se llaman Bleach, y cómo no, así se llama La canción, Scream Mem, comsona Música Ha buena esto de los Bleach, ¿eh? vale, Un grupo vale. a mí que me marcó bastante Cuando lo empecé a escuchar Por ahí a finales de los 80, principios de los 90 Que me pareció, vamos, una banda fantástica De ahí de, de esa Ola o sea, en en el, Inglesa de y, principios de los 80 Sí, sí, sí, sí muy buenos ¿Y qué? Bueno, ¿Qué yo tinta? por despedirme De los otros ya te sé, oh. Tengo cosas que hacer <risa> Así es uh, la vida de los sábados por la tarde sí. Estoy pegado. Si sí, no, hace estoy... calor. Pues venga, vamos si a... Ya no des... os puedo imaginar lo que fue aquí desde... Vamos dentro. a despegarnos con una tremenda Mira, banda. Bueno, la, la tremenda banda son ratos de porau. ¡Guau! Wow. Mira, ahora que se me ponen ¿Qué vas hacer? ¿Algún Algún tributo Por el Mundial de Brasil? No, no El, el tributo Es para los Poison Idea Ah, de, okay, ok Me mola tributo no, no. Hank Overhead Attack Ajá, El tributo Poison Idea uh -huh. Que sale en Un montón de bandas Y una de ellas es Rator de Porau Un LP Súper bien presentado Ok Con un pedazo de libro En interior Con muchas fotos Y mucha información Si sabes inglés Bueno Eso Uh, y la gente se, se sabe desenvolupar con el inglés sí, si no ahora con el translatero el google translatero <risas> no, no hay problemas sí, sí, sí. pues nada Raúl y compañía vos dejéis un de poral en su versión de Poisona IDEA por hate Uah, venga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 84! Què? Què de què, Rick? T'has decidit a demanar-me perdó pel que has dit del Cliff Richard? Jo no he dit res del Cliff Richard, Rick. Ni ni tan sols parlava de... Mira, no vull discutir prou! D'acord? Amb tu no discutiria ni el color del suc de taronja, Nil. He escrit un poema que potser et pot ajudar. Uh, uh, doncs és de color taronja i no vull ser pesat ni res d'això, però està justament a sobre d'una pila de llenties al curri. Oh, Cliff! Ets el més gran i malgrat tot tu no tens por estar destinat a fer mai cataclip! Els fatxes que et volen fer caure no estan ells! Molt més desesperats que tu, Cliff. Oh, que t'aclif! Vaja, haig de reconèixer que aquest és superdolent. Pitjor per la societat quan estigui en mans dels joves. <susurra> Vaig a soïcidar-me ara. Això sí que és poesia compromesa. A veure com es defensa contra això, aviam. Aquests set ciències de, de l'exèrcit. De la policia, del govern! Aviam com s'ho Ara ho veig tot molt més clar. Adéu, Rick. Sí, sí, adéu. Segurament em reencarnaré en una llentia. Potser em tancaran a la presó i em torturaran amb gotes d'aigua. Potser el Clip enviarà un missatge de suport. Vaja, això és el final, germans. No hi ha ningú que sigui capaç de netejar aquest forn a part de mi? Grut, tio. Està tan brut, això. No mola. Segur que vines tots els forts bruts del món i pots fins i tot els dels fons dels pantans i no en trobes cap de tan brut com aquest. Nil! Per què no m'escoltes, Nil? Per què no m'escoltes? És que em trobes avorrit o què? Mira, mira, això és un plat. Això sí que és avorrit. Mira. Hi ha una certa diferència, no creus? No és del mateix de cap manera, oi que no, Nil? Nil! No permetré que m'identifiquin amb un plat! Idò, de... sí, aquí hem posat ara un trosset d'aquesta de... de... gran sèrie de, de young ones, els joves que bé, estaven sentint bàsicament a, a Rick, a Richard, a Richard Michael, a, o Rick Michael que dia 9 de juny d'aquest any del 2014 ens va deixar. I, i, I res, era un petit homenatge a aquest actor i, i escriptor anglès que a part de participar també amb els joves va estar participant també amb altres sèries com per exemple L'Escurso Negre que fa anys podien veure el Canal 33 eh, amb, amb, bé, amb, juntament amb altres, amb altres sèries i, eh, i res, i que també, el que llegia per aquí a, a, la, a, la, a la Wikipedia també havia participat amb altres, eh, altres pel·lícules com per exemple Harry Potter i la pedra filosofal, el que passa que les escenes no van ser incloses al muntatge final. Des d'aquí, doncs, eh, res bon viatge i sempre es quedaran els joves i també la scorsa negra. Sí, no, a mi el Joves era és una de les series que me hacía riu bastant eh les tardes de, bueno, després de de haver terminat els exercicis i tal i bueno, no te le ponies un poco i encima pues pues mira, ara que justendes estavem parlant un poc així de, de la escena punk anglesa, la veritat és es que era, eh, la sèrie del joves és bastant peculiar ver allí una casa així com medio cupa <ríe> que sí. vivien uns personatges bastantes pintorescos ¿no? de cada tribu urbana ¿no? de... reflexats allà que sí, sí, recordam sí, sí. que Enric feia aquest paper mig, mig histriònic d'un anarquista alternatiu sí, sí, jo... sí. així com en plan modernillo sí. tenia sí. un, un rotllo així com a no així un poc extraño la verdad que sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí. sí. estava sí. muy bien i l'autre que era un poc així com més hippie més heavy així a lo bueno tenia a veces així com lo veías that Pues decía así de lejos, al <risa> Lemin <de> Motorhead. <risa> sí, de lejos. <risa> por la estatura y las, las greñas que llevaba y tal. ¿no? bueno, que va, el Motorhead salió en un episodio que fue buenísimo. Sí, se cayó a la casa también en aquel episodio, ¿no? Yo recuerdo también tan aquel episodio de que de que casa se caiga para los sí. Motorhead y luego también había gran el otro gran tema que era de aquellos disturbios que se faían de fuera, ¿no? Sí, Creo sí, que era sí. una canción de Madness o Madness, sí. sí, sí, sí, también, también. sí. También más sí, ha, ha salido bastantes bandas allí en por, por este por esta mítica serie que de la verdad es que fue también de así como fui conociendo bastante la escena del rock and roll no que así vas creciendo con ella y tal Pues mira, antes de que Jota nos abandone y tal, ya que le estaba comentando <risa> Ya que le estaba comentando el tema del Mundial de Brasil y tal Ahora vamos a escuchar una versión, bueno una canción, una canción de San 69 Que se llama wild Boys Que justamente fue eh, una canción que anteriormente se llamaba De Otra Manera Y era una canción que hicieron para beneficio de una historia del fútbol Allí Porque en Inglaterra Tú sabes que Las grandes bandas Tanto punkies Como De rock and roll Y tal Siempre la gente Se la lleva allí Al campo De fútbol Y la hacen En plan himno Y tal Y entonces si sacaron una canción Para hacer un, un Acto benéfico Y tal en, en un Partido de fútbol Y tal Bueno San 69 Me igual boys So fa dècades, l'activitat turística és la capdavantera de l'economia balear, la qual ha anat cop copant cada vegada més presència al llarg dels anys, arreconant les altres activitats. Però no ha estat fins a l'adveniment de la present crisi, on la destrucció econòmica ha afectat principalment a la indústria, el petit comerç i els serveis públics, que una imparable locomotora turística s'ha apropiat de gairebé tots els vagons de l'economia. Així les coses, la major part del nostre producte interior brut i, en conseqüència, també la major part de la classe treballadora depèn de la massiva arribada de turistes. Enguany, les previsions apunten a més de 13 milions. Transcorreguts sis anys, des de que la crisi punxà la bombolla creditícia immobiliària i aquí, a les illes, coordenar el turisme com a rei absolut de la nostra economia, el balanç no pot ser més negatiu. L'alta taxa de d'atur s'ha convertida en habitual i els llocs de treball creats, la, major, la gran majoria en aquest sector, són cada vegada més precaris. En canvi, els beneficis de la totpoderosa indústria turística balear han batut rècords. Per exemple, el dia 20 d'abril, diari de Mallorca publicava que durant els anys 2011 i 2012 els beneficis registrats als hotels, una gran part no es declaren perquè van aparar als paraïsos fiscals, augmentaren un 55%, quan en aquest mateix interval de temps només apujaren en un 5,4% la seva despesa en personal. Cada vegada ha d'acceptar condicions més precàries. Tot això no ha fet més que disparar la desigualtat social i la nostra dependència política i econòmica ...econòmica dels qui manegen i gestionen els fluxos del turisme. D'aquesta manera es fan ben comprensibles les diferents lleis en favor... ...d'aquests que tant l'actual com el passat govern balear decretaren. En conclusió, la, visi la visita rècord de 13 milions de turistes ens ha fet més pobres... ...i més lligats políticament als designis de l'oligarquia hotelera. A més, com sabem, la factura mediambiental i energètica que pagam... ...per poder acollir tal quantitat de calcetins i sandàlies no ha deixat de parar... Així, amb la llei delgado, la destrucció més avarrant es veu legalitzada. Les urbanitzacions de Canyamel i ses fontanelles en són bons exemples. Per altra banda, no podem opiar la banalització de tot el que del que trepitja el turisme, així com la forta agressió a les cultures pròpies que provoca. Davant d'aquest panorama, trobam que la ciutadania crítica amb aquest model de societat que ens imposa el monocultiu turístic, patrocinant per les élits locals i internacionals, l'ha de posar ja en qüestió, i per extensió, el sistema polític i econòmic que la fa possible, el capitalisme. Això és uh, uh, la part de l'editorial que publica uh, tot inclòs.noblogs.org, que uh, és un, bé, un petit llibret que, que, que s'està ara mateix presentant. De fet, ahir se va presentar uh, dia, espera, di, uh, uh, dia 13, Vale. I que avui eh, es presentarà, el, bueno, el dia 13 es va presentar a l'Ateneu Libertari d'Istal Negre, allà a la, a, a la plaça de Sesbales, i el dia 14 de juny avui estaran presentant-se a l'Ateneu de Flanitz, al carrer Zavallà número 3 de Flanitz. El 26 de juny també a la Biblioteca de Sonservera, el 3 de juliol al Centre Cultural de Pollença i el 10 de juliol al Gop. També a l'11 de juliol al casal La Victòria de Solla. Así que no os lo perdeu, eh, todo incluido, danos y consecuencias del turismo. Y bueno, ya después de haber escuchado lo que nos está comentando eh, Bernat, han eh, encontrado justamente el apartado que estaba yo comentando antes de la banda Sun 69, ...que justamente... ...pues Midwild Boys... ...fue un seudónimo ...que usaron los Sunsist Night... ...para grabar ...Hersham Her Boys... ...llamando a la canción... ...también Mid wild Boys... ...y se trataba de un disco benéfico... ...para un equipo de fútbol... ...que es el... ...Midwild Football Club... ...de allí de... ...de Inglaterra... Uh -huh. ...y bueno... ...vamos a seguir... ...con más musiqueta... ...para animar a la gente... ...el fin de semana... ...y bueno... ...el... ...me parece que es el... ...viernes 18 de julio... Uh -huh. ...está preparando un festival... ...punk para bueno, en teoría se comenta que va a ser la última la, eh, bueno, la última vez que se podrá ver a, a Escoria, una gran mítica banda de aquí del punk rock mallorquín. Eh, y dicen que se va a ser el último concierto que harán, eso es lo que se dice, todo el mundo dice que a lo mejor pues, posiblemente haya otro, bueno, a mí mis mis comentarios me han dicho que será el último, será en esa posesión, viernes 18 de julio. Y bueno, vamos a ir recordando a Escoria De aquí hasta julio Con cada fin de semana Con una canción Y hoy elegido de su maqueta castigo de Dios Debería haber anarquía Escoria eso eso es lo que diría de, a veces un poco de anarquía para que se enteren estas bueno estas sociedades que nos quieren dominar i més eh, amb aquesta això que comentàvem eh, abans, el Tot Inclos, no? o sigui, aquesta, tota aquesta societat que, que estem eh, ficats no? dins mm -hmm. aquesta voràgine. I ara mateix també, aquí tenia, ha arribat eh, una espècie de burrofax en, en format correu, o sigui, tenim aquí uns paperillos que eh, diu, no devem, no pagam la crisi del deute. I eh, és un petit eh, fan-s'hi un llibret així que, que, que es titula la crisi del deute no devem, no pagam, que està està fet el maig del 2014, editat per la Coordinadora Llibertària de Mallorca. Podeu trobar a www.coordinadorallibertàriamallorca.cat i, eh, bé, diu que aquest document va ser redetat durant els primers mesos del 2013. De fet, el tot inclòs aquest també està, està diguem-ne, fet per, per aquesta gent de la, de la Coordinadora Llibertària i des d'aquí tot el nostre suport. I bé, si, si voleu llegir el que diu tot això, doncs eh, us podeu remetre en aquesta pàgina web de la Coordinadora Llibertària i totes les activitats que ells també... Que ellos también van generando sí. Bueno, una cosa antes de que se me olvide Hoy, justamente sábado 14 de junio Haciendo así un pequeño guiño A nuestra agenda eh, Tenía justamente pues Que hacerse un concierto eh, Benéfico, allí en el gremi Que tenían que tocar eh, de, de Trimental y eh, logic Creatures Ebet, RadioCat, Sui9 Y como no, eh, Virus C Y... Eh, eh, también Descontos pero ha sido aplazado hasta nueva fecha para que no lo sepa, pues si no está escuchando ahora en directo, que no vaya al Grammy, que justamente pues mira, ha sido aplazado, y lo he visto ahora aquí en, en una página de la gente que lo estaba organizando sí. no poner el porqué, pero bueno seguramente que después darán información para cuándo salga este concierto, que más de uno seguramente que lo tenía como un poco esperado para ver a Descontos en, en acción otra vez. Mm. I ja que hi som, també fent una miqueta d'agenda, eh, també hi ha jornades antiutopista eh, de llum major a Campos. Ahí se va fer la presentació de la campanya Mallorca cap al col·lapse a Càrrec del Gop. El 20 de juny es farà la projecció del documental Carreteres a la Mallorquina i debat amb els periodistes Mercè Pinya i Jaume Parelló. I el 27 de juny projecció del documental Vies de Futur i debat amb el realitzador Agustí Torres. Totes la jornada seran a partir de les vuit mitja al nou local de l’obra Cultural Balear, al carrer Plaça Major, número 10 de Campos, plataforma antiutropista de Campos. Mallorca cap al col·lapse. Aturar el comptador reinicia el sistema. I bueno, vamos a seguir escuchando música, aunque queda tiempo para escuchar bastante caña y bastante rock and roll para animar esta tarde noche de sábado, de fin de setmana seguramente que el que pueda hasta el domingo en la playa, <ríe> si hay playa, porque en teoria m'han dit que a partir de mañana bajan les temperatures i hasta el jueves dan mal tiempo, mucha bueno, lluvia Bueno, de todas maneras, recordeu que como decía en una cunya de fa un parell d'anyats, mm -hmm. te puedes llevar també a programa te recordam que te pots baixar al programa a 1984 des de diferents podcasts, tens mm -hmm. vàries alternatives, des de Radio 77, a Tito a Terrar Radio... Y también desde Radio Bronca Y ya lo sabes, te lo en el teu reproductor habitual, el que vulguis Y te lo conduces a la palatlleta y pasas de tothom escoltando 1984 a Maspeu San Ramoí Exactamente Y bueno, lo que íbamos diciendo, vamos a seguir con musiqueta Y vamos a escuchar una canción de una banda se llama Ruidosa mu Inmundicia mu mundicia Exactamente, Inmundicia Con una canción que bueno Como hoy en día Viendo lo que ha pasado en Brasil Pues Las condiciones inhumanas La verdad es que son lamentables para Oye, oye pero ¿De dónde ha sacado este disco? No sé, yo es que voy a ¿Qué estar... Baúl, ¿Qué baúl has, has tenido alguna <risa> rapiñada para sacar este disco? Pues voy repiñando por aquí por allá y me gusta siempre tener pues buena musiqueta y poder justamente pues compartirla con todos vosotros. Y aparte, que se escuche cosas que a gente le gustaría que se escuche en la radio de, de, gran, de grandes bandas. Seguramente que hay muchas bandas que dicen a mí no me ponen, pues claro que ponemos. Tarde o temprano siempre sale alguna banda en la radio para recordar que... Eh, ciste y vosotros por ahí pues mira, la, tanto con la frase de Podemos, podíamos acuñar la frase, nos ponemos ¿sabes qué nos pone? Pues ¿qué a, nos pone? a nosotros nos pasa ruidos inmundicia. inmundicia con la canción condiciones inhumanas Se colado sí, sí, sí, otra sí, sí. canción y todo. Bueno, lo... La verdad es que como nos pone tanto en porantos dos temas de sí, no nos ha dado es, tiempo a reaccionar. Es Esta se quedaba mal, masiva destrucción, y bueno, viene justamente muy bien con lo que está pasando hoy en día. Sí, y, todo, O sea que todo, escucha a ruidos de inmundicia, va Sí, y, y ya que son, podrían hacer un, un llamamiento a la población que hemos escoltado, sí. que, que es que, ya a ti qué te pone? Sí. No? Yeah. i doncs sí, jo faig una proposta que és uh, que mos escriguis uh, ara és a uh, 1984 arroba o ens truquis un altre dia perquè avui per favor no? el 971 125 381 i que ens diguis uh, què et posa, ja sigui musical o ja sigui uh, alguna, algun element uh, de protesta o algun element cultural, o el que tu vulguis uh, ja t'ho dedica a tu ¿Qué te pones? Ahora es 1984.gmail.com ¿Qué te parece? Me parece vamos, una idea genial Mira, ahora justamente qué tal eh, Para la gente que está mejor, mandándonos los emails mails ¿no? Con la gente que participa en nuestro gran concurso de Balconing pensar que esta semana ha habido... ¿Qué dios? No me he enterado Ha habido justamente... No, esto justamente ha sido una cosa... Que okay, me he flipado Ha habido uno que se ha tirado Pero no vale de los acantilados en Ostras, Candemar, un suizo, no. un suizo de 30 años, ha tenido un percance que está el tío muy grave, han estado una hora para poderlo rescatar porque ha estado bastante eh, perjudicado por brazos y piernas. Eh, o sea, se ha hecho un gran golpe en la espalda y, bueno, fue en el acantilado de Candemar y no vale tirarse de los acantilados, es desde el balcón, por eso se llama Balconin. Estoy en tratativas del premio de Balconin de este año, de conseguir las tiritas de los uh -huh. hoteles uh -huh. de los difuntos Balconin. Estoy uh. en tratativas. <risa> pues bueno, ya iremos informando en programas más adelante, que quedamos unos cuantos hasta julio, y bueno, ya cuando empecemos otra vez en octubre ya diremos quién es el ganador. Sí, da momento, realmente, también, vosotros no recordad, podéis decir el vostro número a uh, araes1984arroba.gmail.com ¿Y aún qué seguimos? Pues podemos seguir con un... con un Bueno, mira, ya que hemos expuesto un tema de Escoria, pues cómo no, también recordar, porque me parece que ese mismo día toca la banda de Jaime, con la que se hace ahora llamar 10 Cerebros, uh -huh. y pues, cómo no, tío, escuchar una canción también de Cerebros exprimidos y, y esa canción que se hace decir... Se hace llamar, mejor dicho. <risa> ¿Qué crees de mí? Nos pone... Cerebros... Bueno, aquí estamos ahí recordando a Cerebros con 10 Cerebros, que será justamente cuando hagan el festival este en Sapo Sesión, el viernes 18 de julio, que ya iremos informando qué bandas también más tocan y, bueno, a qué hora será, eh, bueno, toda historia seguramente que la iremos recordando y poniendo temas pues, tanto de unos como de otros y tal. Vamos a seguir poniendo música y nos vamos otra vez a, a esa Inglaterra de los 80, ese pun británico tan auténtico que me gusta a mí mogollón y vamos a pasar con otra banda que se llama Outcats con la canción Mania. out catch con mania pezo banda que a mí siempre también me encanta escucharlos bastantemente en casa cuando necesito pues eso escuchar buena distorsión vamos a pasar con otra banda que se llaman los traca zombies no los traga hombres los trata <risa> los traga, los, traga, los traga hombres <risa> con una canción que se hace llamar extra radio vamos allí un poco de caña dico de radio que estoy escuchando la radio de futuro de veía muy claro toda la medida no, carro, hago, no en garadero audio funcionaba y no te darán que veía pero mucho mejor finito pero si no me había gustado do that! Actually! I'm gonna do that! Actually! I'm gonna do that! Bueno, esto que estabais escuchando ahora era de Nine con la canción Last Day, el último día. No, no es hoy el último día, pero podía ser. Sí, no, ni tampoco de la semana. No pero tampoco. bueno, hoy puede ser tu último día. Sí, puede ser tu último día. Mira, antes estaba comentando que hemos puesto a Distorsión y como no eh, el componente de la banda, el guitarrista, pues se montó, bueno, tenía después un seudónimo que era Lady Ramones mm -hmm. Lady Ramones Y bueno Después montó Pues una especie así De grupo Aún así de, Haciéndole dedicatorias a, a esa gran mítica banda De los Ramones Y sacó un LP Que se llamaba eh, Hoy Bilbao Y mañana Nueva York uh -huh. Pues vamos a escuchar Esa canción Hoy Bilbao Mañana Nueva York Lady Ramones El sexo me aburre la ajedrez El trabajo es algo que nunca he podido ver Es quiero la compañía y con ella poder beber Mañana no estaré Pasado volveré Ahora me quiero ir Bebemos sí, sí, sí El viajar es algo que se me ha dado bien a las nunca las he la mujer nunca la sepó, no entender. Ya no si te van de Luis está irrito lo que ofre. La policía me persigue y no nos llevamos bien. Vaya no yo estaré. Vaya todo no volveré. Ahora me quiero ir. Tomando sin sí, sin sí, sin sí, sin, sí, ay, sí, sí, mira. Oh you know all you know Oh you know all you know Oh you know all you know Oh you know Oh you know all you know Oh you know all you know Doncs sí, doncs sí, també, eh, dins el que és l'agenda la, cultural, contracultural, o com li, se li vulgui dir, eh, hi ha la presentació dia 17 de juny de, de, a les 8, a les 8 de, de Sora Baixa, de la presentació del llibre Doña Pepita, memòria té una maestra represaliada en felanits durant la Guerra Civil. Presentació del llibre Doña Pepita, memòries de una maestra represaliada en felanits durant la Guerra Civil de Josefa García Martínez. L'acte tindrà lloc dimarts dia 17 de juny a les 8 a la sala d'actes de la Casa de Cultura de Camproens, plaça de Safont, de Santa Margalida, 3 de felanits. Intervendran Manuel Suárez i Salvà, vicepresident de l'Associació Memòria de Mallorca i Jaume Sant Andreu, escriptor moderà l'acte, Leonard Muntaner, editor. Així que tampoc ho podeu perdre. I per recordar-vos també que, que ja, comença, ja se comença a acabar, el taller mm -hmm. d'Objecció Fiscal eh, que podeu anar el 18 de juny al, a la, al local de l'Ecoxarxa. Eh, recordeu que qui no ho vulgui pagar eh, a tota aquesta gentussa que, que sí. tant militar com policial com, eh, com també a l'Església, doncs eh, ja ho sabeu Objecció Fiscal Mallorca Uh, dia 18 de juny al local de l'Ecoxarxa I, bueno, i per seguir escoltant una miqueta de musiqueta Pues bueno, podemos poner ahora eh, exactamente eso que me tienes por ahí preparado que tenga aquí una cosita que me fue bastante ilusión. A mí también, a mí, ¿eh? es lo también, que te iba a comentar venga, Ya que estamos ahora escuchando un poco pues de la, de la rama así del, del País Vasco como no, tío, recordar también a otra gran banda que puf, yo me ponía todo loco siempre sí. <ríe> En cualquier bar escuchando a esta banda Que además, tanto a Distorsión como hemos puesto antes como para ver un Yo los vi por ahí por el norte La verdad es que en directo... Puf, es no sé no tengo palabras yo flipaba o sea escucharlos aquí yo decía joder tío qué ganas tío tengo de, de verlos y tal nos llegaban aquí y decidí por hacer estas escapaditas que hice es que me voy de, de acampada y tal tú no lo y pillas un vuelo y te vas para allá y te los ves y vuelves y como si estuvieras de acampada ¿no? <ríe> vuelves a casa <ríe> hecho polvo de ver una gran una fiesta campana. y una gran banda y por tiene que ser all en el nord d'. Un dia, un dia te presentaré que tengo un concertillo grabado con un micro així que vaig gravar a, a l'aire sí, sí, que sí. era per a Bèlum a Barcelona a la fera, un dels concerts que hi va després de la mort del Roger. A més ja està dedicat també en el principi mm -hmm. a Roger. Y que para mí siempre es un momentillo que de tanto en cuanto me lo escucho Un día te lo voy a traer y los vas a escuchar en, en crudo Porque claro, pues que no vosotros también son tres sí, sí, sí. Y, y bueno, siempre tengo un gran record d'aquest concert de Parabellum a la Fera Pues ya sabéis que estamos hablando de Parabellum Y con esa canción que también hace referencia a lo que pasa hoy en día de Que es quien quiere, quien quiere estar así como estamos a día de hoy Parabellum Sí, doncs sí, aquest era un tema de Rates de Polau, del seu uh, àlbum uh, Just Another Crime Massacredant. Uh, va dedicada a tota aquesta gent que realment no té delves per pagar, no té delves per pagar-se una punyatera segona vivenda per aquest punyatero xou uh, i cirque que s'han muntat al Brasil. Des d'aquí és el nostre recolzament a tota aquesta gent que, que ha intentat boicotetjar perquè s'estaven quedant sense cases, uh, no perquè sí, sinó perquè la llei del capital uh, uh, els ha invadit, els ha destruït els, uh, lo que són les seves cases i uh, la seva vida. Uh, dedicat a tota aquesta gent i dedicat a tota la gent que es pensa que, que aquest Mundial uh, porta uh, d'obbes a, a, a un lloc que uh, que realmente lo necesita, mentira, no necesitamos estas merdes, lo que necesitamos es que, la, que realmente los dobbes inverteixen en calidad de vida y no en circ mediático en capital capitalista que, que supone todo este show Sí, la verdad es que es una pena porque o sea, el deporte eh, no es solo justamente mover dinero, sino es la participación que tienen los deportistas y pasarlo bien Y después el espectáculo, pues que le gusta a, a la gente que le aficiona no ver, ver deporte y tal, ¿no? Lo, después todo lo que conlleva lo que hay detrás, ¿no? Eh, a grandes multinacionales, mover su dinero y mover, pues justamente, las grandes marcas que para promover, pues eso, eh, lo que es el consumismo y el materialismo. Es una pena, ¿no? Que siempre por culpa de, de, de esa gente, pues hay gente, pues eso, que esté siempre... Eh, <coughs> Descartando mmm, el fútbol, por ejemplo, a la, la gente que hace, por ejemplo, atletismo, ¿no? Que son las olimpiadas y después, pues, etc, etc, ¿no? Baloncesto, tal, porque yo como aficionado del deporte siempre pues lo veo más como deportivo, ¿no? Como justamente, pues, como tiene, bueno, que nos hacen ver, ¿no? Por la publicidad y por los medios de, de comunicación que es eso, es pues, una aportación de dinero para que no haya, pues, paro, tal, no sé qué. ...lo de siempre, ¿no? O sea, mm. siempre está tapado porque cuando llegan la gente que viene a ver ese tipo de eventos... ...pues parece que lo que sobra es la gente pobre que está en los alrededores... ...pues no, tiene que haber un poco de todo, porque todo el mundo tiene que, tiene que hacer un poco, no solo los, los mismos. Sí, no... I de bé, anirem acabant el programa d'avui Sí, ja queda que poc Ja falten deu minuts per les set I, I... haurem de donar pas als següents programes Sí, sí, sí I... Tinc aquí un tema preparat que ha Bueno, hay un par Que nos iremos ya despidiendo Y pff, con esta calor, tío pff, Sí, ya ja será insoportable Es insoportable Y como no, hay un grupo que siempre pues Habla sobre el calor Y, y, y lo que viene justamente con el calor Que es... ¿Qué es lo que siempre te molesta cuando hay calor? A ti, Bernal. Uh, ¿Qué es lo que me molesta que siempre que hay calor? Uf, pues nada, no sé qué decirte. No, pues cuando duermes, ¿qué es lo que más te molesta? Aparte de la calor. Las moscas. Los mosquitos. Los mosquitos. Espera, <risa> espera, <risa> espera. <risa> hay una canción de un grupo que, que me encanta yo que es un código neurótico y tiene una canción que, pues eso, que hablan de los mosquitos y es No me molestes, mosquito. No me molestes, mosquito. No me molestes mosquito, no me molestes mosquito, sobra uno de los dos. No me molestes mosquito, chiqui, chiqui, chiquitito, no me molestes mosquito, sobra uno de los dos. Pues sí, no me moleste el mosquito. Ah, con el verano esta canción es apropiada. Sí, sí. Pues bueno, como ibas diciendo, vamos a, ir a irnos despidiendo ya del programa. Se ha hecho corto, como siempre, para mí, eso que son dos ahora. Y bueno, ahora que justamente Obama dice que a lo mejor tendrá que hacer una introducción otra vez de sus milicias en, en Irak, Pues mira, quería poner una canción pues que habla de eso, de los sonidos de las armas, ¿no? Casi era como lo decían Abrasiv y Wells en, a principios de los 80, ¿no? Con todas esas guerrillas que había por Sudamérica, bueno, más bien por el centro y bueno y también por el oriente próximo, que siempre había, bueno, como siempre ha habido, siempre pequeños conflictos, pues hicieron una canción en memoria de, de esos sonidos de, la, de las armas. Army Zone, Abrasiv Wells. Esto es todo por esta semana. Os esperamos la semana que viene, como cada sábado, de 5 a 7, aquí en Toto de la radio en el programa 1984. Y bueno, disfrutaremos de más música, más rock and roll y más experiencias. Y que... Más experiencias. Ya ahora me momento como programamos, pero creo que te será un programa bastante interesante. Fins la semana que ve, 1984. Adiós, chau.